ペガホス、ペリグクロス、マフィオス、 コントロールが優しい。 Ellos actúan como si no supieran, pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género. El Cartel Records, man. 3, 2, 1, ¡DRA! Queremos i pasó talo, queremos i pasó agarralo, queremos i p a s u é n a l o t a t i Queremos pasó talo, queremos i pasó agarralo, queremos i p a s u é s t a l o TA-TIK! Looney Tunes, Daddy Yankee. El Cartel Records, man, los Gangry. Este es barrio fino, con temor a Dios y sin miedo al hombre. Come on!